La música se mueve la música se mueve Zona 69 Bienvenidos Ay, sí, veranito, veranito Qué bien huele, veranito, qué bien huele a vacaciones Solo nos quedan dos semanitas Para irnos de vacaciones Pero antes, antes te ponemos La mejor música para animar Este veranito, eh Aquí en Zona 69 Esta es la solución para todo el mundo al que le falta un poquito de ritmo, un poquito de música en su vida y en sus noches de verano. Arrancamos y lo hacemos con Junior Calderay este one two get. Bienvenido a todo el mundo. se moure, música se moure. Son las 69. Bienvenido. Standing on shoulders. Here perfecta estaría esta canción watch you can't junior candea junto mil ybryant así sonena esta en zona 669 y arrancamos la edición 46 ¿eh? ya llevamos por la damas ya llevamos 30 en madre mía qué caninos que can bueno la semana anterior preguntábamos a la audiencia eh, cómo tiene que ser tu noche para ser perfecta esperamos que nos contarais bueno pues eh, cuál ha sido la noche más especial de este veranito 2010 ¿eh? la noche más especial hasta el momento claro que todavía estamos en julio quedan muchas noches de verano para pasarlas bien siempre en buena compañía en buena compañía con buena música como esta aquí en la zona en zona 69 bueno en un ratito leemos algunas de las respuestas ok between and okay, so could ever come above, she had me going crazy, oh I was starstruck, she woke me up daily, don't need no Starbucks, Woo! she made my heart pound, and skip a beat when I see her in the street, and at school on the playground, but I really wanna see her on the weekend, she knows she got me dazing, cause she was so amazing, and now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby, baby, oh Open. bailar. Y tú, te atreves a una 69? Me gusta esto como me gusta, es un tema que nos da mucha cañita estas horas A cualquier hora nos da cañita aquí en Zona 69 Bueno, en eh, la semana anterior preguntábamos eh, ¿Cómo tiene que ser vuestra noche para ser vuestra noche perfecta? Una noche ideal, queremos que nos la cuentes Dice por ejemplo Juan Francisco, dice ¡Wow! Pues mi noche perfecta sería solamente con la chica a la que amo Por lo demás me gustaría que fuera en una playa y atardeciendo Querido amigo Juan Francisco, si es atardeciendo no es una noche, es una tarde Bien dejando este punto claro eh, La mejor noche de este verano dice Pues sin duda el 24 de junio El día de mi santo digamos que estuve Bien acompañado de la persona que tanto quiero Que bonito, qué bonito Por ejemplo Sara, Sara Barros Dice mi noche perfecta empezaría estando Con los amigos por la disco Bailar mucho y después Un final con un buen lío ¿eh? Se ríen DJ Tutti, por ejemplo, nos dice por aquí, en Twenty, dice, a mí me gustaría tomar algo primero, con musiquita de ambiente, relajadita, y según avance la noche, sonidos más electrónicos, por decirlo de alguna manera. Y Ana Barranco nos dice que una noche bailando salsa, en un chiringuito junto a la playa. ¡Cómo mola! Esto le pones una hoguera y es perfecto, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué buen plan, qué buen plan! Bueno, eh, hay que decir que yo en agosto estoy de vacaciones, ¿eh? Estoy abierto a planes, ¿eh? Cualquier plan que me queráis proponer, aquí estoy abierto. ¡Ja, <risa> Bueno, y ahora nos quedamos con un tema guapísimo. Lo tengo yo por aquí, es nuevo. Lo nuevo de Tayo Cruz, mira cómo suena. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? De atreves? Zona 69 Lo nuevo de Tyogruz se llama Dynamite Así suena, bienvenidos a na Zona 69 I came dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands Give me space for both my hands, hands, hands, hands You, you, cause it goes on and on and on And it goes on and on and on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 sonxo, la mellor fusión de sonidos. Vamos. El sonido máis fresco e a tona máis caliente. Fontes que sonando esta temporada aquí en zona 69, Metro Station Saint Get Bueno, y esta temporada una de las mejores entrevistas fue la de Mis Cafeína que nos contaron cosas como estas. Principal del rock and roll habla de lo que os gusta hacer, ¿no? El rock, tocar, divertiros, pero Si ahora dejareis de hacer música, aunque fuera por un tiempo, ojalá que no, eh, ¿a qué se dedicarían cada uno de los mis Cafeina? Pues yo últimamente hablo mucho con Román de montar un nuevo concepto de restaurante, que no es nuevo porque lo hay a patadas, pero bueno, sería un local de comida sana, basada en verdura comida mediterránea y buena música. Sí, no, la, la, la cocina me gusta bastante y... Es algo que me gustaría explorar el día que tenga más tiempo. Yo seguro, seguro que acabaría haciendo algo relacionado con, con el arte en general. O sea, no podría ni estar en una oficina, ni... No sé, tendría que ser algo relacionado con la música o con el... ¿Lo he estado hablando hace poco con el cine o con algo relacionado con, con el arte? Lo que sea, menos trabajar. <risa> sí, a mí me gustaría pues, seguir ligado a la música siempre. Hablamos, Sergio y yo, también de de algún bueno, día montar un estudio, producir grupos. A mí me gustaría vivir en la playa, surfear, tranquilo, el mar, etc. Pues, Sois un grupo que sonáis muy bien. Eso está demostrado, pero no solo sonáis bien con guitarras, sino que también sonáis bien en acústico. Y hoy lo vamos a oír. Nos vais a tocar un tema en acústico. ¿Qué tema va a ser? Pues vamos a daros la primicia de que es la primera vez que se graba fuera de nuestra casa esta canción. Se llama N igual a 3 y es un tema nuevo que forma parte de una trilogía, que es la trilogía de las Ns, que nos han marcado mucho. En el disco estará N igual a 1 y el N igual a 3 y para el segundo disco dejamos en igual a dos. Y cuenta un poco la, la historia de, de la relación con esa N, cuando es cuando la N significa estar solo, cuando la N significa que hay como tres personas alrededor de la historia, y la N igual a dos es lo que podría haber sido la historia entre dos personas. Entonces es, forma parte de una trilogía conceptual. Zona 69 Zona 69 Zona 69 Ahora que esto es imposible nos decimos toda la verdad Ya le has regalado a alguien lo que no quería enseñar Y cuando mi niña, cuando te enterarás No mi niña cuando te enteraraás que rompes mi corazón rompes mi corazón rompes mi corazón rompes mi corazón, rompes mi corazón. de tus manos él no lo sabría vestirte Nico guarda mis tesoros yo ya no te quiero querer más y cuando preciosa cuando te enterarás Quando preciosa, cando te enterarás Que rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón, rompes mi corazón, rompes mi corazón. Wow, qué versión se marcaron en acústico de este pedazo de tema en exclusiva para Zona 69, los chicos de Miss Caffeina. Cada tarde pasamos con ellos, una tarde maravillosa en la habitación de un hotel, tremendo, tremendo, los chicos de mis Caffeina. Gracias por esa visita a los chicos de mis Caffeina. Y ahora nos quedamos con la reina, con la diosa afrodita Kylie Minogue, vuelve con nuevo disco. Esto se llama Get Out My Way. 79. Descubre nuevos sonidos. Pa te quebarte Si tu vida foi por... De baile fresa, si tu boquita fuera de baile fresa, yo me la pasaría. todo por ese queso. Venga acá, dígame, que quiere de comer? Tengo pura proteína solita para usted. Uh. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, más de que más Yo me la pasaría, más de que más te. It's my mi it's my droga Your love is my drug Así suena lo nuevo de Keisha aquí en Zona 69 Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo a esta zona de marcha Aquí todos somos amigos, ok? Me puedes agregar incluso en Tu20 Buscándome Raúl Fernández, ok? Raúl Fernández En Tu20 Ok, también puedes encontrar el, la página de Zona6920, buscas en páginas Zona69 con número todo junto y ya está, y ahí aparecemos. O también en Facebook el grupo de Zona69 de Zona tecleando grupo69.lamusicasemueve.net O también por último nos puedes enviar un email a zonas69.lamusicasemueve.net Y nos puedes contar las canciones que te gustan, las que quieres escuchar, incluso dedicar cualquier cosa a quien tú quieras. ¿Sabes? ¿Eh? Aquí estamos, para lo que tú quieras, pero aprovecha, aprovecha Este es el penúltimo programa, ¿ok? Aquí llegan Juan Magán y Víctor Magan. Fun Beats Party. All Beats party all around the globe it's a bingo party you never believe it or you never want it and you won't forget And you won't forget. And you want for And you want for And you want Ladies in the party I want you to know Once you'll shake your body you will never never stop Ladies in the party I want you to know Once you'll shake your body you will never never stop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 around the world, gotta move your body, and don't ever stop, coming from this party, everything is gone, it's an endless party, all around the globe, it's a big party, you never believe it, or oh, you never want it. and you won't forget it.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 Once you take your body you will never them sky ladies in the party, I will get to know it. once you shake your body you will never them you Ese tema, lo último de Juan Magán Junto a Víctor Maga, y ahora... Vamos a leer algunos de los mensajes que nos habéis enviado a la pregunta de cómo tiene que ser tu noche para ser perfecta. Por ejemplo, dice José Antonio Rodríguez, dice, mi noche perfecta sería cuando la chica, eh, la que me gusta, eh, me dijera que me quiere y que quiere pasar el resto de la vida junto a mí. Qué romántico románticos, ¿no es? estáis en verano, ¿eh? estáis, estáis pegajositos. Bueno, dice Sheila Fernández, eh, mi noche perfecta es empezar bailando en la bócaro con mis amigas y luego irme con José. ¡Ay! Claro, si sí quisiera Ay, si sí quisiera Bueno, seguro que quiere, José Igual es que no lo sabe, ¿eh? Igual es que no lo sabe Bueno, dice Pedro Pérez Dice, la mía está por llegar Pero llegará, no ¿eh? llegará Maleni dice, la mía todavía no ha llegado también dice, pero creo que algún día llegará Hombre, seguro que una noche perfecta de estas Seguro que llega, ¿eh? seguro que llega Bueno, queremos proponernos nueva pregunta, ¿ok? Para que nos enviéis a partir de ya, durante toda esta semana eh, La respuesta a, por ejemplo, la pregunta que tengo yo por aquí Que es, eh, ¿cuál ha sido el primer beso que has tenido? ¿Cómo es tu primer beso? ¿Cómo fue tu primer beso? Queremos que nos cuenteis experiencias de vuestros primeros besos, ¿ok? ¿Cuál fue vuestro primer beso? Y si queréis decirlo, ¿con quién? ¿Eh? ¿Ok? ¿Ok? Las vías de contacto las de siempre El 20 la página de Zona69 Y la página en Facebook De Zona69, Grupo69.lamusicasemueve.net Si tienes perfil de Facebook o de Twenty Pues entras y nos comentas lo que quieras ¿Ok? Y si no tienes perfiles, pues simplemente un correo electrónico Muy facilito Zona69.lamusicasemueve.net Raúl, Raúl Fernández La música se mueve Nos vamos al break con esto La música de Nario Núñez tape <laughs> Se Música se mueve Son las 69